Ahí está Cintia. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia Alcaraz. Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia, a todas las compañeras y compañeros de Kermes. Espero que no se me corte porque estoy con muy poquita batería. En este momento estoy en las inmediaciones céntricas de acá de Santa Rosa. Está sucediendo la este, movilización convocada para el día de hoy por ATE y que ha sido acompañada por premios de la mesa intersindical y, y también de otras, este, de otras centrales. Eh, creo que ustedes han estado escuchando algunos de los, de los eh, audios y los discursos y argumentos de los distintos dirigentes y dirigentes sindicales, ¿verdad? Sí, señora. Muy claro. bien, yo creo que este, lo, lo, lo destacable de hoy, por supuesto, fue que este, a esta altura del año haya habido una concentración de más de 350 personas, 400 personas por lo menos había aquí en frente a la Universidad Nacional de La Pampa, Eh, mañana, por supuesto, se retoma la paritaria general que, este, bueno, pretende llegar a una suerte de recomposición salarial para fin de año y ya los sindicatos de base han debatido en sus asambleas de base precisamente hoy y ya se juntan esta tarde los este, secretarios generales para llevar una propuesta, dicen, superadora a la oferta de la, la propuesta del gobierno provincial. Eso implicó... Y esta es una interpretación que hoy este, la gran eh, discursividad o, la, o la gran, los grandes repudios fueran dirigidos sobre todo al gobierno nacional, más allá de que este, sobre todo en el sector de la salud pública hubo una fuerte, fuerte crítica a los manejos que se están sucediendo en el gobierno provincial con las pseudoprivatizaciones que se van dando de a poquito y por supuesto este, denunciaron concretamente aprietes en el sector de la salud pública. Bueno, ¿y el, el, el, cómo cómo ves, Cintia, la trascendencia de la jornada? A pesar de que por ahí no podés tener la visión de lo que pasa a nivel nacional, pero en Santa Rosa, por lo menos, ¿qué te parece? En Santa Rosa y en algo, en Pico, en General Hacha, en algunos sectores, este bueno, hay una un, una fuerte convicción de que hay que estar en las calles, Eh, pero bueno, lo cierto es que ha faltado unidad durante todo el año, ha faltado movilizar durante todo el año, y por supuesto esto, ha, esto genera que hoy este, el acompañamiento no fuera lo masivo que se necesitó, pero sí es cierto que no es menor que estuviesen representadas casi todas las dirigencias eh, sindicales de la provincia. Sí si es cierto, por lo menos yo no lo vi, Eh, no estuvo Fagiani no hubo nadie de la cúpula local de la CGT. Sí desde APEL este, sostuvieron, por supuesto, que como son parte de la mesa intersindical, más allá de que pertenezcan a la, este, a la central de CGT, este, iban a estar acompañando en las calles. Eh, y en ese sentido, este, por supuesto, se reiteró eh, bueno, la, el posicionamiento de, las grandes, de, de la cúpula de la CGT respecto de la entrega de los derechos de, de los trabajadores, ¿no? Claro, claro Bueno, eh, Cintia, eh, la mirada de Cintia Alcaraz siempre nos lleva a observar detenidamente el mundo de los laburantes y de las laburantas y en esta ocasión coincide con una jornada de paro, de movilización. Hay conflictos en todos los frentes, Cintias, hay que decirlo, no solo a nivel nacional, también hay algunos a nivel provincial. Justamente sabemos este, que esta, esta semana se conoció la propuesta del gobierno provincial de contracorriente, este eh, otorgar un bono de fin de año, eh, dividido en dos partes, etcétera, uh -huh. que muchas, muchos dijeron que por ahí este no estaba a la altura de las circunstancias, porque solo son mil pesos más, más que el año pasado, este bono. Sí, es la primera, es la primera vez que se va a desdoblar el bono de fin de año. De la, la propuesta del gobierno provincial es pagar. Eh, con la complementaria de enero y con la complementaria de febrero, estaríamos hablando del de, 9 de enero y el 9 de febrero respectivamente, eh, sostienen desde el gobierno que, este, bueno, no llegarían con las finanzas, eh, con las cajas provinciales a cubrir eh, si tuviesen que pagar todo junto, este bono más, el aguinaldo más, esta propuesta que están haciendo de esta suma en gris ...de 500 pesos. Lo cierto es que, por ejemplo, hoy en la Asamblea de Judiciales... ...se rechazó esta propuesta... Eh, ...de los 6.000 pesos... ...de bono... ...de bono de fin de año... ...se solicitó al Secretario General... ...y se votó... Este, ...finalmente la moción... ...de este, rechazar los 500 pesos... Eh, ...porque precisamente... ...son no bonificables... ...y... Eh, ...pedir que el bono... Este, ...de fin de año... Si no se aumenta, se pague una suma mayor en la primera cuota y una suma eh, bueno, y, y, y la restante en la segunda cuota y también este, bueno, la, la, respecto del de, acompañamiento inflacionario de nuestro salario que este, una vez conocido el índice de diciembre el gobierno emparde con este el porcentaje a, a cubrir este con esta cláusula gatillo que ya había quedado propuesta. Esto es lo que va a llevar judiciales a la mesa intersindical para discutir la propuesta general que se lleva mañana, ¿no? ¿Cuál es la lectura, Cintia, de la cuestión estadística a través del index, del nuevo INEC de Cambiemos? Este, en realidad, ¿Se lo toma planteo... en serio? ¿Cómo? ¿Se toma en serio le, la, los números del INDEC? Le... No, no, no encuentro yo por lo menos entre las dirigencias grandes cuestionamientos como sí ocurría cuando este, el INDEC lo manejaba el gobierno anterior. Claro. Eh, no, no, no sé, hoy por lo menos y en, y en las últimas este, asambleas no se ha cuestionado el índice que eh, ofrece el gobierno. Sí se dice, sí se solicita en la mesa paritaria, que este, el gobierno lo vaya empardando y un poquito más. Decían, si en diciembre terminamos con un 25% de inflación, pues bien, que el gobierno de la Pampa entregue un 25,1, un 25,2, que supere eso. Eso es lo que se viene hablando dentro de las dirigencias sindicales locales. Muy bien, muy bien. Vamos a ir viendo también cómo, cómo la credibilidad crece o decrece cuando con el tiempo vayamos viendo si el INDEC está mintiendo o no. Porque había sido muy cuestionado, como vos lo decís, no solo por los sindicalistas. Lo cierto es que además este también se reconocía que por ahí se lo tocaba el INDEC por otras cuestiones este, uh -huh. ex exteriores, externas, uh -huh. digamos, pero este índice supuestamente está saneado y los números este, realmente... Eh, yo estoy adelantándome un poco, pero realmente no va a quedar muy lejos la inflación del año de lo que pretendía cambiemos. Vamos a ver si es cierto y si se traduce en mucha diferencia en el poder adquisitivo del Exacto. salario de los laburantes. no Lo vamos Exacto. a ver recién. Las bases están reclamando que se tenga en cuenta el poder adquisitivo y el costo de la canasta básica, porque sabemos que los nomencladores o los criterios que, que integran... Eh, las bases inflacionarias no necesariamente tienen que ver con los consumos populares, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y además hay atados muchas cosas a la inflación. Eh, se vuelve un, un índice muy importante para Cambiemos, este, porque por ejemplo están, van a, van a estar atadas las jubilaciones y un montón de otras cosas, incluso uh -huh. los créditos hipotecarios, al índice inflacionario nada más. Así que por ahí va a haber que seguir de cerca y aprender a analizar cómo maneja, eh, cambiemos esos índices, incluso el del el IPC, no el, el este de precio del consumidor. Cintia, gracias por este contacto y bueno, fue suficiente, alcanzó la batería. Alcanzó la batería gracias a usted, nos encontramos la semana que viene, ¿verdad? Sí señora, que tengas, que tengas buen día y nos encontramos la semana que viene para seguir construyendo comunicación comunitaria como hacemos todas las mañanas en Radio Radiocracia Ahora, ya son las 12 en punto de la mañana. Radio Carmes, un delirio.